Me dicen el chateador, nací en barracas. Si hablamos de chatear, mis palabras matan. Hace mucho tiempo, me chateó el señor Santillán. Ahora sé que en cualquier momento te la van a dar. A 325 días del corriente, procédese a adjuntarse e inscribirse. La apertura del programa de radio. Mis hijos están con el padre. Son foja 521, hallándose reunidos en el recinto. Cuatro integrantes. Dos criaturas durmiendo. Tres micrófonos. Casi una birra. Medio paso. Se da por constituido en este acto y de esta manera, el programa número... Nací en el 63 con Kennedy a la cabeza Nací en el 63 Con Kennedy a la cabeza Una melodía en la nariz Creo que hasta... De esta emisión Al Juan Y coméncese. ¡Hemos dicho! Voy. Dale, dale. ¿Quién va? Hola. ¿Quién le toca? ¿La es para el envío? A ver. Y... Eh, las viejas. Che, arrancó. Ahora... Un nuevo programa, la emisión número 63 de mis hijos que están con el padre. No sé si recordarás, Diego Adur, co-conductor, que fue el primer colectivo que nos traía hasta estas lides. Hoy, hoy día vine en el 63. Ah, claramente. todavía venís en el 63. Sí, vos ah. ¿Te, te están pagando? No te hagas el sorprendido porque cuando estábamos pensando en el 63 dijiste es el colectivo que lo trae a Diego. Buscamos el recorrido. Gracias. Barrancas de Belgrano, Tapiales. Gracias por pensar en mí. Siempre. Pensamos siempre en vos. Pero ahora vos venís, eh, tenés tu chofer particular. Claro, claro, claro, Fer y que la pasamos a buscar a nuestra invitada también del día de hoy. En una limusina llegó desde las tierras de Yerezade, desde las mil y una noches, una narradora oral, María Rita Joga. Muy buenas noches, Margarita. Buenas noches, muchísimas gracias, me encantó ese viaje. ¿Cómo estás, María? Bienvenida, de parte mía, ya que sirvió te la dio, Y, y contaros un poquito de qué te gustaría, cuáles son tus expectativas para este programa. Bueno, eh, ¿Quieres salir aprendiendo? ¿Quieres salir riendo? ¿Llorando? No, llorando, no, no, no lloremos. No, cancelamos no. entonces. <risa> Bajar eh, la cortina podemos, de llanto, saca, Sí, la borra, esa, la borra, no, esa no, esa no. Nos podemos reír, nos podemos emocionar, nos podemos. reír de nosotros mismos, eh, conmover, disfrutar, pero no, no lloremos, el llanto va a venir solo sin que lo pidamos. ¿no? El llanto va a venir solo sin que lo pidamos, sí. y es una frase dirigida a nuestro operador técnico, sí. Braulio Domínguez. Hola, qué tal, cómo están? Hola Braulio. Hola. ¿Todo bien de ese lado el vidrio? ¿La Perfecto. presión está bien? 1501 hectopascales, Braulio, por favor, bájala un poco con ah, el ecualizador. Baja un poco la presión, la humedad. ¿El calor se puede bajar desde la pantalla esa? Sí, cómo no. A ver. Oh. <risa> Ahí está. Ya se nota, ¿eh? Muy bien. Bueno, cualquier cosa me dicen, chicos, estoy acá, ¿eh? me llaman. Bien, y vamos a tener razones para llorar porque hoy, hoy no nos acompaña, porque se la comieron el otro día. ¿A quién? A la torta de ricota. Oh. Ah. Se la comieron sin nosotros. Gino. Gino. El capo de, de la torta, torta de ricota. Juan de Justo, 5183, todas las delicias y especialidades de un local que ya es tradición en Villa Santa Rita, Gino, el capo de la torta de ricota. Y si le quiero pedir por teléfono, 4585, 4865, llámalo a Gino, encargá tu torta de ricota, tu grande de praliné y selva negra, recordá que los días lunes está cerrado. Y ojo que muchos clientes de Gino, ahora que empiezan las clases, confesaron que usan el papel en el que viene la torta de ricota claro. para forrar los cuadernos de los hijos. ¡Ay, qué bien! No, Multiuso. Son papeles fantasía. ¿Eh? Son papeles fantasía. ¿Tiene el motivo de Gino ricoteando? Sí, eh, la marca de agua tiene, de Gino. <risa> ¿María Rita ha probado la torta de ricota de Gino? Todavía no. No ha tenido el placer. Todavía no Te cuento generalmente, siempre que tenemos un programa Los viernes, en vivo, aquí en la retaguardia Nos comemos una torta de ricota mm, Pero yo no estoy a dieta, ¿eh? Sí, hoy hubo <risa> un, un problema de producción y no, no llegó Se derritió en el camino Pero Gino la mandó, hay que decir sí, que Gino, Gino mandó sí, la torta sí, no. pero fue Religiosamente la producción. todas las semanas tenemos la torta de ricota Yo nombraba a La Retaguardia, pero hay otras radios que no transmiten. Claro que sí. Si nos quieren escuchar, nos pueden escuchar por la web en www.laretaguardia.com.ar. También nos pasan en AM690K24. Hoy estaremos saliendo, Laura, porque está jugando Chicago, no sé. Es lo que queremos averiguar. A ¿Cómo? ver. Tengo, perdón, tengo, sí, Octavio. Tengo, buena, buena noche. Buenas noches, Octavio. Buenas noche, hola, señorita. Octavio. Oh, hola. Buenas noches, Diego. Buenas noches, Laura. Fuega. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, nos a todos abajo, noches, Octavio, ¿qué? Pero es, una, es un rito. Ah, el, la formalidad. Forma parte del código, a mí me explicaron. Sí. Y hoy tengo la primicia que Chicago está peleando el ascenso. Ajá. Va a jugar contra gimnasia de Grima de Jujuy. Sí. Como local. Claro. Como sí, local. Vamos a, sacar a la gente. Y tengo en exclusiva para mis hijos, están con el padre, si tengo tiempo... Para decir la formación de... Hay tiempo, Braulio, no sé. ¿Lo doy para adelante? Sí, sí, se apura, sí. Mucho más no, no, no va a ver, que porque ve? también tenemos la, la invitada claro, que vino claro. de, de lejos. O sea, ya es un segundito que sí. me pongo los anteojos. Los bifocales. Los bipolares. <risa> bueno, entonces sale <risa> arco Hegel, Línea de Fondo, Loco, Espinosa y Tarantela. Sí. campo, y Max y el debut de Luis Angió. Ah. y adelante Tebele Otero y Julio Pardo un win de ida y vuelta que hay que tenerlo en cuenta equipazo director técnico a Danesmi mucha suerte Chicago eh, <risa> vado, vado. tranquilo la voz y lo aprovecho ya que, que se ha tomado la molestia de participar interrumpir el programa <risa> qué opina usted de los relatos orales esto ya no, no es leer un libro Sino escuchar un relato narrado por una persona. En este caso, María por una Rita. Por es cierto. Luciana. Por una persiana. Vos sabés que cuando yo era joven iba sí. al, al cine de barrio el Rialto, ahí en Córdoba. No, y Dígalo más alto. Cine Rialto, ahí en Córdoba y Pringles. Sí. Y antes de empezar la película se acostumbraba a ver números vivos. Sí. No, no me deja mentir, señora. No lo dejo. No me deje. <risa> Y lo, entre los números vivos muchas veces había narradores solares y magos, además. Y nos hacíamos un plato Me antes de la película. Pero ya no pasaron. Ahí. Era el otro tiempo, era otro tiempo. Era más sana la diversión, hay que decirlo. Sí, hay que decirlo. Desde acá entonces le mandamos un saludo a Julio Pardo que lo vamos a estar yendo a visitar si. Todo sale bien Si Dios quiere y, y sobrevivimos de la Navidad El próximo viernes 26 Si sí, sí. podemos Logramos atravesar las cinco cuadras Que nos distancian de él Los vamos a ir Vamos a ir, a ir, ir. Es nuestro último programa del año La semana que viene Pues el último viernes del año también Así es Después ¿no? ya hay otro año Bien eh, ¿Empieza el 2015 nomás? ¿Está confirmado Empieza eso? Está confirmado ¿Sí? que el día Primero de enero ¿El 2015? Empieza el 2015, empieza el 2015. Wow. Sí. está pasando ahora? Ya Ya Eh, también nos pasan por el aprendiz medios ah, buena, esto es bien. los días miércoles a las 19 horas quiero comentarles que ayer hubo una fiesta enorme ¿Sí? grande porque el aprendiz medios ah. cumplió dos años sí, tuvimos no invito, un invitarlo. invitado un, un, ¿Un, un sí corresponsal exclusivo en la fiesta y nos va a contar todo lo que pasó rodi fue ¿Me ¿En serio? llegué tarde porque rodi Me perdí. No, Roy. Pero si va siempre ahí solo? Está todos los días, Roy. Pero es un menjunje de calles. Bueno, bueno. Pero igual llegué y, y les mando un saludo, Silvia Vives, a ustedes. Gracias. Y Elías Alayo, que son los operadores técnicos. Dos personas impecablemente. Un saludo enorme. Y la pasamos ¿Eh? bien. Bueno Rodi, a vos te gustan los cuentos Porque hoy tenemos una invitada Que es contadora de cuentos ¿Quién? María Rita Buenas noches La que no te dejó mentir No te va a dejar mentir Rodi, está mal mentir Y la venganza No Rodi, la señora Le está diciendo no lo dejó mentir a Octavio Vos llegaste tarde y te perdiste esa parte Perdón, también llegué tarde. Pasa que tenés, tenés las canas parecido, Rodi. ¿Qué te hiciste en el pelo? Me hice un toque. <risa> un café veloz. Bueno. Bueno, Rodi, ¿querés, ¿querés presentar a María Rita, la invitada de hoy? Sí. Con ustedes, amable teleplatea. platea no, la radio... No, no, no es radio, radio Escuchas. escuchas. Amable, gracias. Amable Radio Escuchas. Con ustedes, la señora narradora María Rita. Pero muchas gracias. Un caluroso aplauso por el día, sobre sí, todo. Sí, el día es sí. 35 grados de aplauso, María Rita. Qué placer. ¿Querés contarnos antes un poquito qué te llevó a dedicarte a esto? ¿Cuál es la pasión oculta que hay en el relato oral? Bueno, yo transité por otras artes como el teatro, mucho tiempo, la danza, la comedia. Y mmm, los cuentos aparecieron también, bueno, cuando chica me contaban muchísimo, yo leía mucho, me encantaban, pero como una parte artística, digamos, eh, haciendo teatro este, empezamos a contar cuentos actuar Como un recurso, quizás. ¿Cómo? Sí, como... Un ejercicio más sí. Actuar cuentos Y la verdad es que me fascinó eso Pero no sabía para nada Que se podía hacer Y yo siempre tenía un cuento Ahí porque el director Cuando alguien no, no llevaba la escena Que yo se levantaba la clase muy enojado ah. Pero si alguien tenía algo más La clase seguía Entonces yo siempre tenía un cuento Muy bien Me fascinaba Y... Bueno, Eh, fueron tus primeros pasos eh, en la sí, narrativa Sin saberlo, eh. pasaron Ajá. muchos años Hasta que alguien contándolo así me dijo Pero vos sabes que este contar es un arte que hay narrador Así que yo no, no sabía Y descubriste un mundo nuevo Tal cual, sí Pasó un tiempo hasta que me conecté y empecé Y me fascinó, dije bueno aquí me quedo Me planto bien ¿Y, y dónde dónde fue que, que estudiaste o se estudia cómo, sí. cómo cómo es la técnica del narrador mira se aprende si bien en este momento no hay eh, un, algo oficial hay aprendes con otras narradoras yo he dado clase también yo empecé con Ana Padovani pero con Vivi García, con Claudio Ledesma. Un saludo con, a Vivi García. Un saludo a mi amiga. Bibliotecaria de primaria. Sí, y maestra también. Eh, empecé. Bueno, la verdad es que tomé clase con muchos porque me gusta. Me, todos tenemos un, un estilo, ¿no es cierto?, y algo diferente para dar. Y me gusta en todas las áreas no seguir siempre una larga línea eterna con un solo maestro, sino tomar cosas diferentes de los demás. Y la famosa práctica frente al espejo. Sí, yo también. Yo soy, soy de esas. Pero muchos narradores no, ¿eh? no, no les gusta. ¿Y ¿Cuál leer? fue el primer cuento que te contaste frente al espejo? ¿Lo recordás? Piensa María Rita mm. Joga. Eh. La pregunta de Silvio Florio Y um, algo autorreferencial, un cuento no. ¿Escrito sí. por vos? Sí, después lo escribí en ese primer momento no fue una historia así traída Ajá. para improvisada sí. digamos pero pero digamos de, de mi bio... autobiográfico, sí, sí, sí, sí. ¿no? Sí. Y este después lo escribí y Ay, escribís cuentos además de narrar. Alguna vez sí escribo. Ay, qué interesante. Pero no los míos no son muchos los que cuento. ¿Por qué géneros te vas desenvolviendo, María? El humor es El humor. algo que me atrae mucho. Uh -huh. Y ahora me doy otros permisos, ¿no? de transitar otras otras este, otras áreas así por ahí la melancolía o que yo, pero Siempre, siempre veo cualquier cosa de la vereda de enfrente donde el humor, donde esa tortuga que se aplasta. <risa> el humor os el hará humor, libres. Claro que sí. Y uno siempre relaciona los cuentos con los niños, porque el niño se va sí. a dormir. Sí, Rodia, ¿vos te gusta que te cuenten cuentos cuando te vas a dormir? Perdón Laura, te te molesta si me saco las medias porque tengo. Sí, calor. la verdad que sí porque tenemos una invitada. No, no, no es correcto. Pero tengo calor. Pero no es correcto, Rodi. Bueno, pero tengo calor. Yo entiendo un Bueno, voy. Bueno. Vaya, vaya, Rodi, anda, anda. Porque tengo calor. Decías Laura, sí, perdón. uno relaciona siempre los cuentos con los niños vos dijiste que sí. trabajabas con niños y con adultos sí. y como cómo, cómo reciben el adulto, porque por ejemplo yo soy yo no me considero adulta, adulta no. no, no me considero adulta y me encanta que me cuenten cuentos escuchar relatos Eso escucho los relatos que, que Apo grabó de los cuentos de Sacheri eh, por, por, por internet, me gusta eh, Cómo reciben los adultos los los cuentos. Mira, para mí es un desafío los adultos más que los chicos. Eh, porque los chicos, si bien tienen muchas distracciones Ahora eh, están muy cercanos a los cuentos Y la fantasía es una invitación que los chicos no rechazan nunca En cambio los adultos estamos más, eh, más mezclados En todas las preocupaciones cotidianas Y cuando va alguien por primera vez a escuchar Es como que te miran, bueno, a ver ¿Qué me más? vas a decir? Como cuesta sentarse y focalizar Esto. la atención en una persona. Eh, oh, bueno, pero ¿qué son? ¿Chistes? Claro. Eh, no, no entienden, no entienden un poco la dinámica bien de qué se trata en un principio Y después cuando van entrando, entrando, despacito Y el cuento los va invadiendo Y yo veo que vamos conectando Se produce eh, algo para mí mágico ¿no? La verdad es que es, es un desafío maravilloso para mí el adulto Bueno, qué más hablar, qué más decir eh, Si te podemos pedir Te queremos escuchar Puede ser un, un relato de Un cuento que vos elijas Que tengas pensado mm, Bueno Pero antes les quiero preguntar Si me veo bien, yo sé que por la radio No se nota, pero viste que Cuando uno no, no está bien, quizás la voz todo muy bonita, está me, bien. Encantan, Preciosa. me encantan Tus sí. anteojos transparentes Sí, sí, sí estoy bien divinos Aparte que la remera con brillos hoy es... Ay, Porque miren, la verdad es que yo no, no tengo Mucho tiempo para, para Arreglarme lo habitual, porque bueno soy madre no, no les dije ese tema tengo cuatro hijos y bueno la verdad que estoy muy dedicada a mi casa y cuando tengo tiempo para mí nunca te digo una vez al año te digo más bueno ya pasó esta vez ya ya ya, ya me pasó por eso Mira, la otra vez, tengo tres adolescentes Claro, los adolescentes se van siempre, viernes a la noche se las toman Mi marido tenía una reunión con los amigos del colegio Festejaban 50 años egresados De jardín, imperdible Hasta la chiquita Sí, pero tengo una nena de 5 años Aunque ustedes no lo crean, que me vean así crecidita Tengo una chiquita de 5 años Y se iba de campamento con los chiquitos del club Yo no lo podía creer. Toda una noche conmigo. Ahí estaba fascinada. Mi marido cuando se dio cuenta que me iba a quedar sola, me dijo, no, gorda, deja suspendo, ¿cómo te vas a hacer? No, mi amor, no, por favor. Anda, anda. Andate, andate, querido, andate, no te lo pierdas. Y me quedé sola. Ay, todo lo que yo había preparado para esa noche. Primero cerré los postigos de la casa, no sea cosa que algún vecino que quisiera ayudarme viniera a interrumpir. Cerré todo. Prendí velas. Ay, pero no me quedé sola, ¿eh? No, Luis me acompañaba. Ay, papito, lo puse al mango. Y me fui al baño. Ay, soy una. Ya tenía todo listo. Luis mi conmigo. Me miré al espejo. Me puse la cofia. Agarré la tijera de crochet. Y empecé a pinchar la cofia agarrando cada uno de los mechones de mi pelo. ¡Wow! Se dan cuenta que yo tenía que esperar este momento a solas, ¿no? Porque, miren, miren cómo tengo el pelo así, todo con esas mechas que asoman de la cofia. Y ahí empecé a batir un, un tubito que me vendieron en la peluquería, dos en uno, porque tenía que ser rápido, de color y aistini a la vez. Caoba Sauvage. Agarré, lo batí, metí el pincel y me empecé a dar en todos los pirinchos que me salían de la gorra. Ah, tenía el pelo rojo, mira, parecía un gallo. Esto no lo puedo hacer enfrente de mi marido, se dan cuenta. Aparte que los chicos empiezan a, a golpear la puerta del baño y empiezan... más dale, salí de la ducha, ¡Dale! Yo dejé correr el agua, no importara que se descongelara el perito moreno, pero esa noche iba a ser mía. ¡Ay, qué fascinación! Una vez que me pinté toda, había que esperar 15 minutos. Paso dos. La crema reductora. Presentación bidón, porque estoy un poco excedida en torta de ricota. Entonces empecé a ponerme por todo el cuerpo. mucha crema reductora por las piernas, los muslos, la panza, el pecho, los hombros. Y ahí recordé que la chica de la peluquería, la que me la vendió, ¿viste? me dijo que era cosmetóloga recibida y que si yo me envolvía en papel de aluminio, Todo el cuerpo Iba a crear un efecto Invernadero Y así la crema reductor Iba a penetrar en mis poros Que se abrirían rápidamente Y todo lo que yo había engullido Durante 10 años En 10 minutos iba a quedar Como una sirenita Ay, valía la pena, ¿no? Ay, ya te... el pelo rojo, los pirinchos, todo el cuerpo envuelto en papel de aluminio y Luis me que seguía cantándome, no sé tú, ay, yo sí sabía, sí sabía. Paso tres. La máscara de Pepino. Ay, la abrí, me empecé a poner cuidadosamente alrededor de los ojos porque puede arder, pero después le entré a dar mucha máscara de pepino que me quedara una costra así verde, porque después para sacar es más fácil. Tiras y listo. Y ya estaba con la cara verde, los pelos rojos, el cuerpo envuelto. Wow, No culpes en la noche, no culpes en la playa, ¿será que no me amas? Luis me cantaba y cantaba y pasaron los 15 minutos. No a cosa de pasarme y quedarme pelada, así es que ahí mismo abrí la canilla y en el preciso momento en que me iba a... poner abajo con los guantes ya rojos de la tintura y me iba a empezar a sacar. Ay, papito, sí. Sí, seguí pensando en mí. Ay, el... Ay no, no, me tengo que sacar, por favor. Luis me, me distraes. En el preciso instante en que abrí la canilla, empecé a sentir un, un ruido a vidrios rotos. ¡Ay, no, no, no puede ser, no puede ser! Si la puerta de adelante tiene tiene monedas chinas que yo le puse, ¡no hay vidrios! Las ventanas las había cerrado con los postigos, tenía que ser la puerta de atrás, la del jardín, que tiene una pequeña ventanita. Dios mío, ladrones que habrían roto la puerta y pasado la mano, pueden sacar el pestillo y pasar... ...ladrones, y yo así, Dios mío... ...no podía ser cuando estaba planchando... ...¿qué hago, qué hago? pensé, ya sé... ...voy al cuarto y agarro... ...el teléfono inalámbrico, llamo al 911... ...puede ser que haya vida del otro lado y me salven... ...pero no estaba, porque los adolescentes... ...nunca dejan en la base el teléfono inalámbrico... ...ay, qué hago, pensé, qué hago... Bueno, la básica era meterme bajo de una cama, pero imagínense, imagínense me iba a quedar la máscara toda torcida, eh, se me iba a romper el papel de aluminio, no. Así que me metí en el placar, ahí entre la ropa, y ahí encontré todo lo que mis hijos habían dejado tirado, las camisas, mi hija con el campamento se había olvidado, la linterna. la linterna sí, si algo fundamental para un campamento es una linterna encima esta que la señora me la había mandado la noche anterior con una notita que decía mami forrala con papel de celofán azul 10 de la noche me lo mostró la nena todos tenemos papel de celofán a las 10 de la noche así que me fui corriendo a todos los chinos del barrio que no entendían nada hasta que vi uno con esos gatos mancos que mueven la mano envuelto con el, con el papel de celofán se lo arranqué, envolví la linterna y ahora la chiquita la había dejado Mira, no era tan importante y yo decidí ¿Qué arma? ¿Qué arma elijo? ¿O las camisas chivadas de mi marido o la linterna? Elegí la linterna. La agarré, la agarré por encima de mi cabeza y dije, «Si el tipo viene, yo le doy, yo le doy». Y lo empecé a escuchar con esos pasos recorriendo mi cuarto, buscando nada, si yo no tengo nada... Hasta que sentí que se acercaba al placar. Alcé la linterna. Y en el preciso momento en que él abría la puerta, yo de los nervios la apreté. Y una luz azul. Azul. Me iluminó toda mi pelo rojo, mi cara verde, mi cuerpo plateado. El grito. Pero no mío, ¿eh? Del ladrón. Atravesó las paredes. Como los dibujitos animados. Atravesó todo y corrió, corrió dos cuadras. Ahí está la seccional. Y él se entregó. Se entregó diciendo que él había tratado de robar la casa de los postigos cerrados. Pero que había... Omnis, unos tipos con el pelo rojo con púas con la cara verde, con el cuerpo envuelto con un traje plateado con las manos ensangrentadas y con un arma que despedía rayos azules que trataba de abducirlo bueno los agentes no tuvieron otro remedio más que meterlo en el patrullero Y con la celeridad que los caracteriza, vinieron a casa, me dieron tiempo de que yo lo reciba con el pelo recién lavado, con mi cuerpo envuelto en una bata de raso rosa, la piel suave, suave, como te queda cuando te pones una buena máscara de pepino. Mucha falta Por eso festejamos Navidad con un hombre vestido de rojo, gordo, y una bolsa en su espalda, rodeado de, de enanos que trabajan para él. Oh, ya, ya terminé esta play. Ya la no terminé. La llamaré Play 4. ¡Ya yeah, trabaja! Oh, oh, oh, oh. ¡Trabajo! ¡Jo, jo, jo. Ahí está otra vez ese negrero. Coca-Cola. Urihuanca, Wi A ver esta carta que dice. Querido Papá Noel, humildemente te pido que me envíes un chiche. Un chiche aunque sea. El que quieras, pero un chiche. un chiche, ¿dónde está mi chiche? chiche? Gracias, el chiche Y Papá Nueva no sabía si enviarle un chiche Helblum o un chiche Dualde Este tiene simpatía, pero este tiene más rosca Fíjese bien Santa Claus, fíjese bien, lo que le conviene más a usted. Mm. Helblum, Helblum, esta Navidad será Helblum. Gracias Papá Noel por mi chiche Helblum. Y así Chiche Duarte quedó a la espera de llegar a algún niño a través de alguna chimenea. tanto, Dualde. ¿Y qué haremos ahora, Pinky? Lo mismo de siempre, Dualde, conquistar el mundo. Son Pinky, son Pinky, Dualde, Dualde. ¿Qué vamos a hacer esta noche? Es porque hacemos todas las noches, Tratar de conquistar al mundo Son Vicky y Cerebro Vicky y Cerebro Uno es su genio El otro no está en acuerdo El laboratorio son Los genes insertados Son Vicky, son Vicky Cerebro Este es un mensaje navideño De mis hijos están con el padre A la sociedad civil Que se junta a festejar esta fiesta Esperando que llegue Papá Noel Con un chiche. Bueno, volví. Eh, ya está el cuento, ahora sí. ¿Lo no, escuchaste? No al baño. Pero te lo perdiste. ¿Qué pasó? Escuchamos <risa> mascarilla Mariano? de pepinos. Máscara de pepinos. Máscara, Máscara de pepinos. Pepino. Estuvo muy bueno. Yo estaba expectante a ver qué pasaba. ¿Y qué Me pasó? Me divirtió mucho. qué pasó? Que había un extraterrestre en el placar oh, Yo entendí eso no era, no es así. <risa> Una versión eh, de María, María Sí Rita. La autora es Liliana Sineta, Pero Liliana. En, en una versión mía Muy bien. Felicitaciones, gracias por compartir con nosotros Recordá que estás escuchando Mis hijos están con el padre Estamos saliendo en vivo hoy Aquí en el estudio Víctor Basterra Desde la retaguardia Cualquier duda que tengas O si nos querés mandar una carta documento Hacelo al 3533 35331744 Ahora las cartas de documentos se mandan por teléfono. Nos faltó nombrar una de las radios que nos retransmiten los días domingos Adelante, a señorita. las 23 horas. Si estás en la zona de Bernal, zona sur, lo dije con B corta, Bernal, Bernal. nos retransmite la radio Aijuna FM 94.7. ¡Aijuna! Y María, una pregunta quiero hacer en este instante. ¿Cuál es el primer paso? O digamos, vos lees un cuento que te gusta, por ejemplo. El siguiente paso ya es contarlo, es reescribirlo, es ver qué te acordás, qué gesto le agregás. ¿Cómo es la, la, la forma de, de llevarlo a la escena? Mira, es como cuando vos ves una película y te dicen, ¿y, ¿y de qué se trata? Entonces vos contás lo que a vos te llegó. que no va a ser exactamente como el director te la, te la mostró, el encuadre, los, los, los efectos, es lo que a vos te llega, lo que vos recordás de la película. Así cada narrador va adaptando, eh, también por una cosa de que no podés dar vuelta a la hoja, como cuando lees un libro, bueno, tenés que adaptar, acortar, achicar, ¿no? Y siempre habrá versiones porque aunque lo cuentes igual, si pones el énfasis, la voz, en los sentimientos más que en las descripciones o en una cosa en especial, es porque eso te pegó a vos y es lo que quieres transmitir. ¿no? Y bueno, eh, la elección de un cuento lleva mucho tiempo, leer muchos, como comprarse un vestido, que te probas 18 millones hasta que... El, ves el adecuado, y, y después, bueno, empieza como, yo ensayo mucho, me preguntaban si era el espejo, si sí, yo uso mucho el espejo, porque me doy cuenta que hay cosas que se pueden transmitir, y obviar palabras con gestos, con, eh, con una mirada, y no hay necesidad de decirlo, en cambio la radio cambia, hay cosas que yo, por ejemplo, de este mismo cuento, no, no las... No las digo, pero acá tuve que este, hablar de, de, de lo que me estaba pasando a mí porque los otros no, no pueden verlo. Eh, y siempre todos los ámbitos te invitan a adaptar. ¿no? Hablando de ámbitos, ¿cuál fue el ámbito más extraño en donde te tocó hacer una narración? Y bueno, el más extraño me parece que fue en un edificio en el palier donde había dos torres este, que no se llevaban bien una con la otra entonces habían decidido festejar Halloween este, con cuentos, fundamentalmente para chicos pero había también adultos y se invitaron las dos torres, pero no había un Zoom sino que ir a los costados del ascensor era como una reunión de consorcio agarrada <risa> igual, <risa> <rara>. <risa> igual. Y estaban los que participaban, los que no participaban y los que no querían que se hiciera. Así es que los otros <risa> del otro lado del vidrio me hacían burla cuando oh. yo <risa> no. contaba. Como Braulio, como Braulio, que muchas veces del otro lado del vidrio nos hace burla. Sí, nos Te ponen no, los gestos. huevos. <risa> pero también eh, todos los que estaban ahí disfrazados y niños y grandes, qué sé yo, disfrutaban muchísimo de los cuentos, pero todos nos tuvimos que adaptar a estas interrupciones, el ascensor que se abría y se cerrar, para la gente que entraba y salía y encima el catering era malo también. bueno eso preguntábamos nos preguntábamos antes el tema de incorporar cosas porque esto también pasa mucho como hablábamos del stand up antes en el stand up uno incorpora por ahí cosas que pasan con el público se sí. puede incorporar la apertura y, y, y que se abra y se cierre el ascensor que los vecinos estén molestos en el relato o vos tenés como una estructura del relato y no hay nada que lo puedan modificar. Hoy, por ejemplo, lo de la torta de ricota, supongo que lo dijiste por chino ah, sí. Recordamos la torta de ricota consumida por María Rita. Es la de chino el capo de la torta de ricota. Yo ingresé delgada. Si sí, ahora llevo algún kilo de base por la torta de ricota. Eh, mira a veces conviene y a veces no. En general tomo algo de lo que pasa a mi alrededor porque... Siempre lo modifica y yo estoy muy atenta a lo que pasa alrededor. Pero a veces tampoco conviene, porque por ejemplo, si la primera vez que salieron del ascensor yo pude haber hecho algo, pero si lo digo 18 veces... Se quema, obviamente. A la obviamente. gente se distrae. Eh, si hubiera hecho hincapié los que estaban burlando del otro lado también se distraen o te vas a las piñas directo veces, quizás sí, así que entonces no, no hay veces que conviene hacerlo o la gente participa también algunas personas se meten tanto en el relato que me empiezan a tirar ideas de lo que podría hacer ¿y eso ¿por qué conviene no para el relator? Eh, a veces sí, porque yo también tengo algo y le, y le digo en el momento y otros momentos sí por ahí la, la persona le llega por algún costado y te contesta algo agresivo entonces yo lo, lo dejo pasar Ajá. y sigo ¿no? Eh, pero todo es interesante y también después reveo eh, si conviene seguir diciendo esto o aquello yo llevo como una bitácora donde voy anotando todo lo que me pasó en los cuentos en las contadas y, y después reviso ¿no? Hablamos con María Rita Joga, ¿pronuncio bien? Muy bien Narradora oral, nos ha deleitado con, con un cuento, un cuento oral Y estamos listos en este preciso momento para escuchar tres horas autorreferenciales de María Rita ¿Preparado, música, operador? pasa volando, tres horas ya pasaron como un suspiro y quería Uf. tengo una inquietud con respecto al público pequeño, con respecto a las narraciones orales eh. se dice que el público pequeño es el más exigente ¿esto es así? ¿pequeño de tamaño o de edad? <risa> pequeño, sí, sí, sí de nivel inicial, primer ciclo Y bueno, los chicos no tienen ningún filtro en decirte, en interrumpir, en, si no lo entendieron o, o acotar, acotar. Eh, quiero ir al baño, perdón. También quiero ir al baño, quiero, quiero, mi mamá también lo tiene, mi mamá ya me lo contó, eh, mi mamá tiene me esa aburro. máscara de pepino, me aburro nunca, me dijeron. ¿No? Qué suerte. <risa> Está ahí, está ahí, es ese. Este, también la usa. Atrás, un... Ana Padovani está atrás tuyo, <risa> atrás tuyo. Y eso corta un poco el clima. Eh, sí, pero. Eh, las funciones con los chicos son ya se sabe que es así viste, eh, eh, los chicos tienen otra concentración uh -huh. eh, están atentos a muchas cosas al mismo tiempo así que mientras algunos eh, hablan, otros no lo mismo pasa en, en un aula viste, hay quien se destaca hablando todo el tiempo y otros que no ya, ya están armados de esa manera y funcionan así usted preguntará por qué narramos, usted preguntará por qué locutamos Pero yo me pregunto, ¿por qué cantamos? difusión, le hacemos coquilla al parlante, radio diversión.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 El pretérito pluscuamperfecto del subjuntivo Pretérito anterior hubo No se usa mucho, ¿no?, el pretérito anterior La última vez que se usó, yo tengo el registro Fue en 1848, en la yo comuna busco, de París Busco situaciones en, en las cuales usarlo y no, no me cuesta Yo me imagino que es como una vía Como el perfecto del indicativo Yo había comido, yo hube comido No, no sé No, porque cuando vos lo usás Tenés que inmediatamente Decir la acción siguiente Charla Apenas de confusiones verbales Apenas sube Tomado el vaso de vino Este se cayó y mojó todo el estudio Ah. Hola Esteban Bienvenido Esteban Blatt integrante oficial fantasma. mis hijos están con el padre le, le, decían, le decían el fantasma cuando vivió una época en Uruguay en Canterville cuando fue el exilio de Esteban durante el gobierno rosista en Uruguay le decían el fantasma el fantasma hablante. yo no lo puedo ver desde acá de hecho, es un fantasma real asomate Esteban así Laura no te conoce Esteban hola Esteban, sí. mucho gusto y por ahí atrás debe estar Vane Fernández seguro también momento histórico en mis hijos están con el padre ahí lo encontré el efecto bueno se nos está acabando el programa y nosotros estamos paveando teniendo una eminencia acá de la por darme el pie señor señor quería hacerte una propuesta eh... Eh, ¿Jugamos a un juego? ¿Un cuento entre todos Dale mm. Había una vez Un hombre Alto buen hermoso Cuando se puso la camisa Y empezó a prenderse lentamente Los botones Llegó el primero y descubrió que No estaba Luego Miró a sus pies y se dio cuenta que había salido sin los pantalones. ¡Oh! ¿Cómo puedo ser tan olvidadizo? Se preguntó a sí mismo. Fue por eso que se acordó todo lo ocurrido la semana anterior. La semana anterior. <risa> Aquella... Semana anterior <ríe> Y adiós, fantasmas La semana anterior Había tenido que ir de visita A la casa de su tía, Sara La tía Sara Come, nena, come, nena Pero estás flaca ¿Cuándo vas a comer, nena? Repetía ¿Eh? la tía Sara Cada visita Y él Cansado De estas repeticiones y repeticiones, decidió demostrarle que era un hombre. Y le robó su medicación. Y así, así, uh -huh. sin botón y sin pantalón. Y sin medicación. Y sin medicación, él fue ella. Sí, en Villa Carlos Paz, esta temporada, no te pierdas el espectáculo que está haciendo furor. Él fue ella, Picardía, doble chiste, chiste hola. verde, chiste rosa, chiste azul. En Villa Carlos Paz, él fue ella. la entrada anticipada, pagaron un 20% de descuento. La Florencia Fronera. de la B, Emilio Doso, Luis Angio, gran éxito, Villa Carlos Paz. Y Muy bien, un aplauso a nosotros, un aplauso a nosotros. Sí, a, a mí me gustó más el primero El que contó ella Sí, sí, sí totalmente tan... Creo perverso, que viene vi el momento de la entrevista Que le preguntamos cómo se puede contactar Con ella, claro, la verdad el chivo, ¿no? porque ella puede publicitarse Bueno Eh, yo cuento también eh, en cumpleaños, en casas, en colegios, este, donde me llamen, voy. ¿Dónde la ubicamos, María Rita, si tenemos una reunión social y queremos que sea narrada oralmente? Bueno, mi mail es mariaritajoga.com.ar y en Facebook, María Rita Joga J-O-G-A es el apellido de María Rita, búsquenla en Facebook. Mándenle sus felicitaciones, sus ideas Sus invitaciones a eventos Desde aquí, María Rita Le agradecemos Muy Yo cordialmente también. y con un aplauso eh, Efecto sonido ah, estaba aplaudiendo vos. de verdad Pero ese es más contundente ah, ese, ese ¡Uh! Muchas gracias, gracias por venido, gracias. Bueno, Nos encantó Para mí también fue un gusto venir Gracias, viste la Yerezade De esta mil y una noche ya que entra Mis Hijos Están con el Padre, porque 63 programas son exactamente mil un días, bueno, según el cálculo de Adrián Paenza, claro. que nos facilitó al inicio del programa. Un saludo a, eh, a la Red Nacional de Medios Alternativos, que ayer efectuó el sillazo en frente del FCA para... protestar por eh, que todavía no se ha asignado el 33% del espectro radial, no se ha adjudicado las licencias a los medios alternativos porque somos 70% agua y el otro 33% es licencias para los medios Exactamente. alternativos. Exactamente, y nos sobra un 3. Nos sobra un 3% que es eh, no, eh, lo que dice el... piensa que en realidad el, el porcentaje es 103% ah. total. Ah. Se descubrió ahora. Abrazo fraternal entonces también al pueblo mexicano. Vivos desaparecieron, vivos los queremos, apoyando la causa. Estamos apoyando la causa. ¿También? Y también apoyamos la causa de que hoy se ha declarado el 23 de enero, día del natalicio de Luis Alberto Espineta, como Día Nacional del Músico. Pará, pará, pará, un ganchito. Hoy se declaró que el 23 de enero es... Claro. Ah, bueno. El 23 de enero, entonces, estaremos... Con el diva nacional del músico. Y así, entre estos comentarios eclécticos, Noticias. yo quiero decir que mi ensalada favorita es la de rúcula con ajo. Hoy comí rúcula así, pelada. A mí me gusta pasear de la mano con Nelson por Plaza Italia. Saludo grande a Alejandro Apo, que fue hoy nombrado en nuestro programa. Es verdad. Besame, bésame mucho, mucho, mucho Como si fuera la última vez Esta es la última vez Pero besame, no Empezaré mucho morochazo Nada, nada, nada Tengo miedo a perderte, perderte otra vez No va más